No hay un lunes más, desde el medio de la ciudad infierno, a acudileos da Fredor y da Plevia en nuestro cadó, todos damos a bien plegada hasta en oreja. Un lunes más laguero, aquí somos en directo en Radio Top 91.8 FM. Romeroaz, que tenéis un teléfono, también tetos en contacto en directo en directo con nosotros, 976 2913 98. Y también podéis escribirnos a nuestro correo que es fendo.orella.gmail.com y podéis hacer una golladeta en nuestro blog fendorella.wordpress.com Ya aproveitamos evitar muestras que también nos, po nos podéis trobar en Facebook y Twitter. Pues todos charraremos sobre pues, las zagueras, noticias de actualidad, pues elecciones y, y demás. También charraremos con una persona que ha estado clamada por la Guardia Civil por los incidentes de artida y tendremos también una nueva sección. También charlaremos un poco de música. En concreto, todos presentaremos una colla, que se llama Tema, que ha estado tañendo y en Caralle teniendo estos días por el Estado español. Y todos charlaremos de un concierto que pasó una semana pasada en Barcelona y un poco de la biografía de esta colla. y a principiar, pues bueno, una convocatoria que, que no se nos y se pues, decir que Nogará principió suyos cursos de Aragonés en cara pues apuntate escribiendo a asociación las dos con z, arroba nogara religada punto org, u pasándote de Tardis por el local el suyo que llena plaza o por acrepería Flama, en la carrera mayor número 53, de Tardis también los cursos nos dicen que pueden estar como, igual como todos los años, presencial u online, y principiarán a primer semana de, de noviembre Nos dicen que también reveremos que esté bienes a partir de las oito fan en la suya sede, como te tosedito en la plaza Aso, a de bandadera dos cursos y se entregarán los diplomas a los alumnos del año pasado. Habrá una brenda y la actuación de danza de Sanchusé. de un error técnica que iba a ficar en una falca y no he puesto vamos a principiar ya con la, con la actualidad de esta semana, y París que viene pues marcada por, por las elecciones de de, de, de, sí, de, de Galicia algún... y, y Euskadi o decir Uskarría no del de País Vasco de la cap sí. sí y pues eso hemos visto como en Galicia pues OPP ha feito millos resultados en cara cara que le han votado menos lo cual pues es una dinámica extraño Pero bueno, está ya la ley electoral que hay y, pues bueno, ya hemos visto eh, a debacle de total de Y bueno, también hemos visto bellas imágenes de bellas monchas eh, elevando a, a personas, personas bueno, mayores que, de que de no sabían no ni cómo se decían con, con, pues, por lo que se veía con, con una papeleta de no sobre, ¿no? Como, ah. como según es como oye Ye, como, como Dios manda ¿no? y, y pues bueno, esto es una cosa que eh, por lo que se ve ye, se goza de repetir elección tras elección y bueno ya que no sabes en cómo se dice Iván pues no, ye, no ye importa, ¿no? Da, lo claro. más importante es saber aquí has de votar, eso es lo primero que les metan o, o voto y, y a, fiesta, a fiesta de democracia yo tengo dos, dos tweets que, que, que he quitado de Twitter aunque podemos resumir una mica estas dos elecciones por un costado eh. En las elecciones de, de Euskadi, como decías, este tuit en concreto dice la AVT diciendo que los asesinos de sus familiares están en las instituciones, los que mataron a mi abuelo aún no las han dejado. Y Datraman, tocan a las elecciones de Galiza, decían o, o 45,48% de feijóo sobre una participación de 63,6% supone un 28,9% real, o solo computan a la mayoría silenciosa cuando quieren. También vive una comparativa de, de las elecciones de, de Galicia con, con las de Venezuela, que no sé si has visto, sí. y que a las unas les clamaban democracia, a las otras dictadura. En fin, ya pues bueno, ya sabemos cómo son estos demócratas de, de toda la vida, demócratas de 39 y bueno, en la comunidad autónoma vasca, pues Bildu consigue unos resultados buenos. con... No consigo ganar, ganó PNV con 27 cadieras, bueno Bildu con 21, pero bueno. Eh, PSOE, y PP, UPyD, pues debacle total. En cara que, pues bueno, ahí Asti continúa. Principia un nuevo un nuevo horizonte en las instituciones vascas. Y, y Javier, pues, como se presenta. En cara que ha ganado a Dreita, pero bueno, eh, la esperanza, pues Astille y eh, Bildu, que Billeremos, como son estos cuatro años. Encargar la dreita pues la chenque y era vidada, al no menos esta vegada, ha puesto presentarse y visar pues hizo la, la repartición de caderas como de la traza que, que el pueblo aquí esto, aquí ¿no? Estoy. Sin chuzgaos de, ni tribunas de por medio. si está y la actualidad arran internacional aquí arran nacional pues tenemos un tema que vamos a tratar más a fondo igual que ya o programa pasado tu charravanos dos sucesos de artida con la carga policial y que se va puesto empachar una vegada más que los representantes de Chen hasta más de ir esta vegada escoltaos por por la Guardia Civil y mesmo un helicóptero señase las actas de expropiación pues bueno a toda esa Chen que yera resistindo de traza pacífica ...en la carretera de, de acceso a un lugar de Artieda... ...pues la son clamando a declarar en... ...en un cuartelillo en de, un cuartel de, de la Benemérita. Sí. Tenemos aquí con nosotros a, a un convidado, a Chema Rollo ...que llegue integrando Consello Executivo de Puyalón. Buena Buena noy. Y lo tenemos aquí porque llega una, una de esas personas... ...imputadas en estos sucesos. Pues sí, así, así, así. Cuéntanos, bueno, una mica, pues hizo como principio, a todo, cómo te notifican, cómo bueno. Eh, a yo me trobaron a guardia civil de, de secreta eh, en un lugar de trabajo, en un puesto de trabajo. Era a punto de rematar y clamaron una la puerta y se presentaron, hicieron que yo era guardia civil. Yo de primera expresioné que era porque Belzagal iba a feito Belcosa, ¿no? Que era que Normal, yo trabajo yo, pero no Resultó Que esa La carta era tallo Y me clamaban taira ir a, O cuartel de A guardia civil de SOS del Rey Católico eh, O días vinien O jueves A las 12. Horadas eh, con, con Pues prácticamente con 12 horas me avisaron Pues eso, declaración Con un chuezo no a la Guardia Civil nomás No, sí, sí, y era declaración a, Ante la Guardia Civil Y bueno, pues eh, eso A yo me clamaron También clamaron a otros dos mensajes de actividad Y nos pusimos En contacto con El abogado y fuimos hasta allá Por una mica más los antecedentes de, de estos sucesos. Como te os decía, pasado 10 de octubre, representantes de la CHE, Pilar Martínez, escudera de Xavier de Pedro, tornaban tardígadas a señalar notificaciones de expropiaciones forzosas a los vecinos y vecinas afectadas. Si fue un nofa, 200 personas les ya esperaban, trancando camión de acceso a todo lugar y empachando aseñadas actas. Eso, eh, pues la pasada semana, veis manifestantes, estían clamar a, a declarar en, en el cuartel de la Guardia Civil de, de, de o Rey Católico. Anti más de tú, ya dos personas más que declaron junto junto a tú. Sí, dos personas más, dos chones de Arquilla que estiron clamó hasta declarar. A os tres mos imputan. Bueno, o primer decir que a fuya que te que hemos dichoaron a Guardia Civil poneva solo que tenemos que presentarnos en o cuartel da Guardia Civil o día y hora señalaos. ...y sin más... ...deciba que éramos imputados... ...pero no por qué... ...y que si podíamos llevar un abogado... ...pues le traza mejor... ...y si no, pues que nos pondréban... Uno, uno de oficio... ...entonces... ...cuando plegamos allí... ...convencibíamos a declarar... ...cada uno en sus turnos... ...y en sus horas... ...y fue cuando ya se nos notificó... ...que estábamos imputados... ...por desórdenes públicos... ...atentado a la autoridad... ...y lesiones... Y empezamos las declaraciones, pues eso, ante dos guardias civiles y con el abogado, pero que el abogado no puede, no puede intervenir, por lo tanto está ahí simplemente pues para vigilar que, que no recibas golpes, ni torturas, ni ningún tipo de esas cosas. ¿Y las imputaciones, qué consecuencias pueden tener? Bueno, ¿qué te os demandan? Las imputaciones son pro graves. A ver, a primera, a primera no, porque llegue porque alteración del orden público y se ha... Sería una falta grave, pero no importan. Detrás de a que las siguientes eh, atentados a la autoridad y lesiones sí que yo pro grave, y, porque ye, ye cárcel y estar pues, hasta cuatro añadas o, o más, dependiendo de las lesiones. Pero bueno, en principio estamos muy tranquilos porque presionamos que lo que, eh, lo que ellos, ellos quieren fe. y marcar el terreno, marcar o camino, pero no tienen claro si van a poder eh, imputar a todos a, a toda la gente que está llamando esos cargos. Eh, bueno, hemos sabido esta tarde que hay otras dos personas más que, uh -huh. que han estado citadas a declarar, una, una otra de Artidad y trae de Can Frank. No sí. sé si tendréis la idea de las, personas, las demás personas que puedan estar clamadas, ¿cuántas? Bueno, el proceso es complicado, pero es un proceso esclatero. Son identificando a Chen a, en base a los vídeos que grabaron y conforme vayan identificando a más Chen, más Chen clamarán. Y claro que están haciendo un gran dossier, que tienen, que eso sí lo podemos ver, lo pudimos ver, un gran dossier de Chen, no sabemos cuánta Chen hay, pero probablemente a primera línea y a, a Chen que... ...ellos hayan podido identificar... ...que ese es el problema ¿no?... ...o la realidad o al que identifican con más facilidad... ...pues porque somos más vistos... ...o nos tienen más enfilados... ...y otra gente pues que igual... ...otra chen que igual esté menos... ...menos conocida ¿no?... ...entonces bueno pues evidentemente van a llamar a más gente... ...sin lugar a dudas, no sabemos hasta cuánto... ...hasta cuántos... ...pero... ...se hemos, hemos charrando de que... ...probablemente... ...va en torno a unas 10 personas... de una aproximación, eh, noye real y una imaginación por o tamaño de de o dodosier, ¿no? No le yo por traza. Tamaitin, de Maidino en Chakat han de ir a declarar pues dos personas más, otro joven de Artida y otro miembro del Consejo Ejecutivo de Puyalón Nos reconto la Chen que teníamos o programa pasado charrando los distintos sucesos de Artida. que antes de de plegar en un lugar pues saturó en el autobús los autobús los autos que veían y identificó una la chena sin más que cuento que junto a estas identificaciones con los vídeo que se ve en en los vídeos que en los vídeos que pilla pinchos por internet se veía pues cuando encarga la policía la guardia civil como vía una primera ringlela de guardia civil y ao canto a la dereita vía uno que que llega grabando pues cuento que será con esas grabaciones sí sí y esas son las grabaciones que van van a servir imputarnos pues eso, esos tres delitos o, o los que sigan. En, pri, en primeras, pues claro ye, ye, claro que ye, son identificando por la parada del autobús y a chen que iba en auto, pero ye, en estos momentos tenemos ya tres personas, tres jóvenes de actividad identificados. Y esa chen no nueva no identificada pidiéndoles, demandándoles o carne de identidad ni nada, ha sí, sido sí, por imachens pero uh -huh. lo que es lucerno una mica, ¿eh? Cuando, porque vi, hemos visto lo vídeo, ¿cómo puede estar que os guardias civiles, que son los que en riste, contra chen que chenque y a poza de y más con todas esas protecciones que se les ve y después pues, pueda, puedan decir que les han feito mal de bella traza, yo bueno, es, es lucerno, la verdad Sí, y se hay una dinámica natural, ¿eh? que es, son... son acostumbrados a hacer siempre. Y a, más en este caso, ya que, pues, ve guardia civil, dicen, dicen porque no, no se sabe, que sufrió bellas heridas. entonces en, en esas estamos, ¿no? Eh, con esas excusas, encusa de heridas, pues, van a intentar en, acotolarnos a todos. Pues y sí, con todo lo que he dicho, le fan mal, ya que no. No, no sabe Fer o suyo treballo la verdad. ¡Ja, <risa> <risa> negras. Eh, sabéis, bueno, se va a hacer bella acción para denunciar esta esta represión, sí. En estas primeras estos primeros sintes hemos reclamando a asociaciones, a colectivos que fueron a está una reunión que será en breves En esta semana y después pues, de lo que salga de esa reunión, pues faremos actuaciones de, de momento también. pues eso notas de prensa y poco más esto pues yo platero que lle la represión en traza de sanción administrativa como como venganza contra una Chen, pues que que no sé que, que más que más adivina todo esto no no más y ahí, pues eso, se su toda suya vida o su lugar os... Bueno, en fin, eh, penible. Una carga no hay palabras, una carga injustificada porque como no sé si irá o presidente coagrediciva que no kaleva fa esa carga porque teneban atrás atros mellos taferas expropiacions. A laí a laí permite fer la expropiación sin tener que en ir ao lugar de expropiar Precisamente por isto o per O, o porque, porque no, no existe el lugar o porque allí inaccesible no sí, eso eso ya ley Pero bueno, desde luego quisieron hacer una demostración de fuerza y la hicieron. ¿A costa de, A costa de, de los gastos públicos? Evidentemente, pagamos todos. El sí. helicóptero, <risa> el desplazamiento de los antidisturbios, todo, lo hemos pagado todos. Y los funcionarios que llegan ahora mismo pues mirándose los vídeos todos los MyTeams Está identificando Chen... ...porque claro. pensar que había una persona... ...fendo ISO y cobrando... ...más de una, habrá, <risa> habrá más de una... ...en fin... ...luego además para rematar... Eh, ...hoy escuchas al presidente de la CHE... ...hablando de las riadas... ...que hemos sufrido en el país... ...y comentaba que si Vizcarroes... ...hubiera estado hecho... ...la riada del río Aragón... ...del río Gallego... ...hubiera sido... de otro traza y hubiera estado se había podido parar eso lo ha dicho la televisión aragonesa a las 9 de la 8 uh y -huh. media y las casas de del Castillo, río del río, río aragón se ha olvidado, <risa> del río aragón se ha olvidado totalmente no ha sabido qué decir pero vamos así, así lo, ha, lo ha soltado el tío el señor bien pues no sé si mis compañeros tienen bella cosa más convidar a la chena que asistáis a reunión que diceba o compañero que si no me equivoco va a estar o, o día 25 a las 7 en la Pantera Rosa, en la librería Pantera Rosa, en la carrera San Vicente de Paul número 28 de aquí de Zaragoza. Y desde aquí pues todo nuestro refirme a a vosotros como como imputados y a la Hacienda artida que lucha por por suyo futuro futuro suyo lugar. Pues muchas gracias por por refirme y muchas gracias también por remerar a Hacienda artida que lle Hacienda importan y lle lo importante que lle esa nos se le Y ya no insulten parolas Ya no son aquí sueños Ya no son Estoy totalmente de acuerdo con lo que hace y dice el señor Berta. La educación, lo que tiene que ser fundamentalmente es instrucción, es decir, que los niños aprendan a sumar, aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan historia, la historia verdadera, no las historias que inventan los nacionalistas. Yo lo que creo es que la educación tiene que servir para instruir, no para manipular a nadie. sino para a través del conocimiento de la historia, de la literatura, de todo lo que es una gran nación como es España, tres mil años de historia. Yo cuando Eso iba es lo que a tienen que saber los niños. ndo iba al instituto en Fenderilla Radiotopo, 101.8 de FM ...y continuamos ahora haciendo una pausa en las informaciones de carácter político que, o social... pues ...con un poco de información de, de música. Y íbamos a charlar un poco de una colla... Pues, ...la semana pasada un compañero de de una colla pues, pro conocida como potato ...pues íbamos sí. ahora con una colla con un estilo pro diferente que llegan a tema... ...y lo hacemos con una incursa de que esta, esta banda eh, está yendo por el Estado español... ...y la semana pasada está en Barcelona... y bueno, en Fendoreyac pues, eh, decidimos enviar un equipo de corresponsales formado por una persona que bueno, que en el concierto y que bueno, todos hicimos a charlar un poco de, de esta cosa y de o concierto en sí mismo. Vamos eh, a apreciar un poco con la historia de, de Anathema Eh, en el tema hay una banda que principio ofendo un estilo dentro de metal que se dice doom Metal pero que China Chinachana estío cambiando de, de estilo mmm, un disco pardatro a, a música que fan ahora que podríamos decir un rock pues con eh, atmosférico, progresivo con bella traza de, pues, de post-rock un mesmo de electrónica o de pop pero bueno, en los suyos origins ya decimos que Feban doom Metal se formó en, en Liverpool en 1990 con os germans Dani Vincent e Jamie Kavanagh, Darren White a la voz e John Douglas a la batería o seu primer nome este o Pagan Angel pero cando grababan a sua primeira maqueta decidieron de cambiáselo por o actual por anatema e depois de bella maqueta e bel EP en 1993 publicou no disco Serenades que les tornou en unha das principais collas deste estilo de Dune Metal junto a outras como Paradise Lost Valida de Inbride ou Cathedral poco antes de grabar su segundo disco o marcha o vocalista y asume las voces o guitarrista Vincent Kamanat y en 1995 graban un segundo LP de SN Enigma que en cara podemos decir que ya dentro de un metal pero ya veíamos más influencias más más góticas en el 96 y en el 98 quitan dos discos más eternity y alternative four aquí trovamos sonidos pues más atmosféricos cada vez más leen de lo que lleo de un metal vea más transición ante voces limpias, guitarras acústicas, maior orquestación en os agrelos e máis importancia dos sintetizadores. E en el 99 plega o súa obra principal, en mi opinión, que é o disco Judgment, e aquí podemos dicir que abandonan de todo o que é o dun metal, e trobamos un sonido máis experimental, máis melancólico, con influencias de collas como Pink Floyd, chen como Jeff Buckley ou Radiohead. E aquí a principia a cantar con él Lee Douglas, chermana do batería, que poco a poco pues se irá tornando pues en un miembro oficial más do grupo. en 2001 e 2003, pues quitando os discos máis, a Find Faind Into Exit e a Natural Disact Disaster, aquí pues bueno, ya pegan en amugado sonidos experimentais atmosféricos, podemos decir que ya ni siquiera son dentro do metal y bueno, pues de dimos distos dos discos trovamos un impás de xetañadas, pois aunque se dedican a buscar compañía discográfica, ya que a súa já desapareixe e absorvida por Sony y se quedan sin compañía y se dedican pues a colaborar con otras collas, a hacer actuaciones en solitario cada uno de los miembros y a publicar también un disco acústico de versiones. Y ya tornan, por fin en de si Limpues en 2010 con el disco We Are Here Because We are here. que, bueno, aquí ya nuevas eh, nuevas chiras eh, musicales por por el mundo y a fundar ese sonido experimental y atmosférico que venían pues en los discos y ya, hasta rematar esta presentación, pues en 2012 publican Weather Systems, o suyo segundo disco que yo que son presentando ahora por Letout, eh, pues han tocado en Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla y rematan eh, pues este miércoles en Baracaldo. Y bueno, pues eh, este disco todos a dejar ahora con una, una canta con la que principia el EP que se dice Anto Chavo Anto para One y después pues, pues continuamos un poco charrando de o concierto. Continuamos charlando un poco de esta colla de anatema y vamos ahora con una breve crónica del concierto que fació no pasado miércoles 17 de octubre en Barcelona. Eh decir que bueno, concierto principió bien luego a 10 minutos de las 8 de la tarde con los telones que era una colla que se diz Astra, una colla pues poco desconocida. a lo menos está yo eh, que son de San Francisco de perdón de San Diego en California y que tienen un rock progresivo psicodélico de pues bueno eh, propio de, pues de las añadas 70 de, de feito pues bellelos, tanto Viejelos, por así imagen como sentirlos, pues ya era un poco como viajar pues en 36 añadas y viera una colla psicodélica de De, de esos tiempos bueno pues en eh, 40 minutos no más cuatro cantas porque la verdad que ya eran pro-langas pro como ya pro lungas. y bueno pues y eh, pues ya pues a las nueve eh, coladas casi con puntualidad británica principio un Os Anatema eh, Fue de un concierto de dos horas y una cuartalda Que la verdad y que se fació curto Y bueno, desde el principio ya se metió a público en la pocha, por decirlo así eh, Bueno, decir que bueno Si, si en Youtube tenés más a velo de vídeos de, de actuaciones de Anatema Grabadas en directo por Achen y puedes ver una mínima parte de lo que bueno, lo que se puede sentir en, en un concierto de Station pero bueno realmente importante poder verlos y sentirlo en, en vivo o eh, conciertos se centró más, más que más en, en los Zager discos eh, eh, o Zager disco Weather System pues lo lo tañió casi de todo y en los discos pues eh, pues eso, en los discos y destacando pues bueno un sonido pues por bueno casi perfecto podríamos decir y era casi como sentir un CD y ocho vocal entre o cantante y a cantante eh, y bueno yo solo es de guitarra de, de guitarrista que era un músico pues bueno excepcional y entre las cantas pues como digo pues de suyos subido discos pero cal decir también que en el tema ya una colla que goza de ficar pues de, tanto en los conciertos como en los suyos discos en las caras B, en discos de rarezas... Eh, versiones de otras collas. Pues han versionado pues a Barreligion, Iron Maiden, Metallica, Pink Floyd, como no, a, a Venom y en esta ocasión pues en una, una versión de, de Led Zeppelin que se diz Kashmir, que esto también pues un punto pues promajord en todo concierto. Pero eh, también se puede hacer vía crítica, una crítica personal Que llegué y personalmente, en cara que rescató canciones, eh, cantas que, que van desabisubliadas y otros discos, sí que otro va a faltar, eh, pues bueno, tres o cuatro cantas que podrían estar al acetals en, en la música de esta colla. Que por ejemplo, sí que, por lo que leí un pues sí que antañó en, en Madrid, por ejemplo. Pero bueno, eh, la verdad, que hizo no desmerizó concierto, eh, la verdad es que estilo pro-pro bien, y bueno, pues sí. no sé si vendrán para pasar a gozar el día yo cuento que es difícil pero bueno si tenéis ocasión de verlos de estos os aconsejo pues que los veáis porque hay una, una música eh, de una que ya no es muy pero que que merece la pena pues bueno escuchar eh, ya está rematar ya estoy el zaguero eh, sí que quería leer unas parolas de Ocantán que que respondeba en una entrevista a lo que para él significa pues tañer en el tema nosotros venimos do cobayo De una ciudad pobre do norte de Inglaterra, donde bien luego hemos tenido una actitud muy esferena a lo que se puede clamar típico de una estrella de rock. A posibilidades lampar de todo lo que nos facilita la música, lle o que nos ha tornado en lo que somos ahora mismo. A música lle a nuestra religión, a música y a nuestras amistades. Todos creísemos juntos y a música lle a nuestro ligayo más fundo. Cuando principiamos a tañer, estío más natural del mundo. No lleva una carrera tan nosotros, no lleva un negocio y continua sin estalo. siquiera que conozca es que aprueba, nuestra música lo sabe, nunca no hemos chugado en ochogo comercial, no lleo nuestro. Lo mío mayor logro está obtener Chen que me quiere, podré estar feliz, creo que consiga en lo mío leito de muerte y eso será todo lo que me importará. Los míos logros importantes han haber con o mío treballo, pero los aspectos materiales son muy a la fin de la lista, no me interesan, y a cosas que son mucho más importantes que no esas. Pues eso, toda una declaración de principios. Un personaje de Avenue en sección y un personaje de ficción. Cualquier parísio con una realidad ya simplemente casualidad. Con tío Vadillo. ¡Vadillo! Y como ya va nos prometiendo desde que principió esta nueva temporada, tenemos nuevos colaboradores aquí en Fendorilla que se van a hacer, pues, al tu vaso mensualmente una, una sección, la sección que presentamos ahora mismo con Sintonía y To y una sección que va a estar mensual. Tayo, tenemos a un convidado con nosotros. Buena buenas noches, señor tío Badillo. Hola, muy buenas noches. Y con él pues íbamos a tratar pues temas más que más de, de actualidad de lo que de, de lo que te queramos preguntar, ¿verdad? Y es aquí. Sí, así es para para lo que deseéis. Bueno, ¿y qué fa un tío como tú en un programa como este? ¿Un tío de tanta categoría? ¿Un tío de, de gobierno? ¿Un tío, un político? Pues eh, ya sabéis que soy un político como la copa de un pino y estuve en Intereconomía, en Twitter y dije, pues pues ahora Radio Topo, que es una progresión natural en, en mi carrera personal. Eh, voy yo, primer día y hemos de avisar, pues, plateraos los alaces de, de lo que va a estar esta sección, en esta emisora y en la radio libre no se puede hacer propaganda de partidos políticos. Mal, Me mal. Fatal. Menos de mandar voto taels. Ayer nos íbamos a centrar en esta sección en la cultura. a poco que pasó en pilas. ¿Cómo fue en tuyos, pilas? Pues, pues, pues bien, con el labor de taflamenco en el pregón, que lo, lo pasamos ahí estupendamente, con, con, que es la única forma de, de escuchar al rojo este de, de a la mierda, pues, pues con las joticas, con la ofrenda de flores, con el rosario de cristal, pues esas cosas de propias de... de nuestra cultura de este país, de, de España fuimos a los toros con la mujer, en una, y, pues, más bien lo pasamos bien, pero, pero bueno, el día se de los antitaurinos, que es, que es que son pura eta, pur, batasuna eta igual me da, no obstante, fuimos también a lo, a lo de la Guardia Civil eso sí estuvo bien, que gastaron 6.000 euros, y me parecen pocos, y, y con esa presidenta que tiene esta región que se llama Aragón, que es para quitarse el sombrero eh, señor Radillo, señor dígame, Radillo, dígame Eh, ¿Y es verdad que a nuestra presidenta Luisa Fernanda se mercó a Peineta y a mantilla en el pequeño catalán? Pues así es. Eso no puede estar porque yo es catalán. No, no, no, no, no se equivoque usted. Que el nombre sea el pequeño catalán no significa que sea más español que yo. Es solo el nombre. Es un comercio tradicional español de toda la vida. Yo lo que se va como el pequeño catalán, pequeño aragonés oriental. No, no confundamos términos y no no creemos problemas donde no los hay. Que yo he venido aquí de forma pacífica y no quiero crear controversia. Yo sí que le quería preguntar: eh, eh, usted, bueno, ya que llegué a este intro de, de, de gobierno, sí. ¿quién manda más, Rudy o Biel? Hombre, pues, pues me pone usted en un brete. porque Porque don don José Ángel Biel, que sabe usted que es, que es un demócrata de toda la vida, y yo creo que es. ...la persona más importante en esta región que se llama Aragón... ...y es el, el timonel que nos guía a todos... ...a, a un futuro esplendoroso... No, ...no tengo más que decir... Usted afirmó que va a tener más de 107 reuniones... ...en menos de 100 días... hizo como oye posible... Pues muy fácil, haciéndolas en, en el cachirulo... ...y tratando en cada una de ellas pues, pues tres, tres puntos... ...primero, segundo y postre... ...oye, aún nos sobraba tiempo para el café, el puro... Y, y, y, y, y bueno, lo que se terció después. ¿eh? ¿Qué vía de, de esa famosa frase suya en la que convidaba a sentar en no Ocachirulo? ¿Y un concurso de verdad huyera somardiendo? No, oye, es verdad porque quiero decir, oye, madre mía, que, que, que, que, es que me estáis contagiando tanto rogerio. Es verdad porque porque yo no conozco a nadie que, que, que hable en la fábula esa. Habla más gente Klingon que, que, que, que, que el aragoneses. Entonces, el que quiera, yo le invito. En, en, en Aragón se ha hablado siempre español. Y es lo que estamos hablando ahora mismo. Y más nada. alguna ¿Eh? ¿Alguna pregunta más? Ah, bueno, no sí que no entender. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo vi una cosa que me estoy muy, a, en una emisora serie en cara que ah, siga sí, el libre y en la emisora serie tenemos sí. esta entrevista muy parada. Hombre, hombre. Se nota, se nota. ¿Qué, qué me puede decir de y sumos que vía de que de que a Diputación General de Aragón quiere financiar eh, operaciones de eh, cirugía estética? a los habitantes de, de la Francia, ya que como son charlatos de Aragones oriental, pues quieren meterle los huellos a chinos, hasta que parezcan más orientales. Me parece que ustedes me están buscando hoy, esta noche. Yo no, no voy a entrar en, en polémicas que, que, que no conducen a ninguna parte. Todos sabemos que, que, que el catalán se habla en Cataluña y por cuatro gente que, que, que son separatistas. En Aragón no se habla catalán y se habla aragonés. Digo arag aragonés de, de, de, de, de, de, como el que hablo yo ahora mismo, aragonés español, no, no, no. de Aragones Oriental ni, ni nada Baturro, baturro exactamente en algún pueblo que lo he oído yo en Fraga pues hablará el chapurreado ese, pero que no tiene nada que ver con el catalán las modalidades lingüísticas que gozarán de especial protección, ¿verdad? Eso son chorralas y... que tuvimos que meter en el estatuto para que se callaran los, los de siempre Y el Klingon lo van a oficializar o vaya cosa. Pues pues pues si hay cuatro gente que quiere tocar las narices pues le ponemos el Klingon en el élfico, lo que quiera la gente. Si a mí me da igual. Pero hombre que se lo paguen con su dinero. No ha parado cuenta que le vamos todo este rato nosotros servir la Aragones septentrional y buste el Aragones central y había una intercomprensión total. y darle piedra al molino pero pero que tendrá que ver un, un los cojones para coger trigo le estoy diciendo que yo hablo aquí en español y usted también así que no hay más que hablar si van a preguntar algo serio pregúntenlo y si no me voy a mi casa a cenar con mi señora Te despedí esta entrevista esta primera entrevista ¿Cómo se dice buena no en Klingon? el aragonés no existe y si existe es batasuna con piojos <risa> Si está esta o la primera colaboración de Tío Vadiello, aquí en Fendorella lo tendremos mensualmente, charrándonos de cultura, un poco de actualidad. Y sin querer hacerle bella pregunta, pues ya sabes cómo contactar con nosotros. Fendorella.gmail.com Ya os dejamos en, en este proyecto, os pues bueno, con una continuidad de Radio Topo. la eh, semana venía continuaremos eh, con más cosetas. Eh, mejor no? Porque <risa> e, <ya> imposible. <risa> aquí y en Radio Topo 101.8 FM y pues bueno el podcast, en, en Twitter, en Facebook y ya sabes. Aquí Maya. Los lunes venían de eh, 22 a 23 horas, aquí seremos con vosotros. Esperamos penchar Maitín ya bien luego o programa, hasta que lo podáis sentir. Pero bueno, que si nosotros os a través de, de la frecuencia modulada, no todos calderas cuitanos a travegada vegada. sí. Y ya, hasta rematar todos disamos con la canta traducida de todos los lunes, de esta temporada, y pues güey, como, como no, pues con anatema que ya que nos acompañaba buena parte del programa. Cantase 10 a Natural Disaster. Ha estado un luengo y frío de invierno sin tú, eh, he estado chillando por dentro. Te entre los míos dedos como a vida se fue. Ha estado un luengo frío de invierno dende y sedilla Y He de mal trobar a fuerza ahora que ahí fue un poder, y no quiero salir y charlar ahora lo que se en ido, porque no importa lo que diga, no importa lo que faiga, no puedo cambiar o qué va a pasar. Te entre los míos dedos y me siento tan avergüeñado. Te entre los míos dedos y ya he vosado.